Cari, vamos a meternos ahora con un tema que, bueno... Eh, Atañe, directamente a nuestra provincia Que es relacionado a Lago Escondido uh -huh. Porque anoche eh, Juan grabó y bueno, supimos también A través de, eh, de otros portales Esta noticia de la decisión Que ha tomado el gobierno nacional A través del Ministerio del Interior Que conduce Guado de Pedro De iniciar una acción judicial Para anular la compra de tierras Por parte de Joe Lewis Donde está Lago Escondido Queremos saber un poquito más acerca de esto ¿Qué implica, ¿no? Y por qué es importante que esto ocurra desde el Estado Nacional, así que le agradecemos estos minutos y le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a Magdalena Odarda. Buen día, Magdalena, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Muy Buenas bien. Buenas, eh, bueno, estamos la verdad que muy contentos porque es un, es un hecho sumamente trascendente uh -huh. para el Estado de Derecho. Eh, sobre todo porque después de tantos años, 27 años de que ocurriera esta compra fraudulenta de un predio eh, que se encuentra en área de frontera y que rodea al lago escondido, eh, que es un bien público, un bien de dominio público, de acuerdo a lo establecido por el Código Civil y por nuestra Constitución Provincial, Eh, bueno, a pesar de que han pasado tantos años, eh, este Gobierno Nacional, en este caso a través del Ministerio del Interior, eh, que con 12 de Pedro tomó la determinación de iniciar acciones tendientes a recuperar el campo eh, que rodea totalmente al lago escondido y permitir así que todos los ciudadanos y ciudadanas argentinos y también los extranjeros que, que nos vienen a visitar puedan disfrutar de esta reserva de agua dulce eh, en forma segura y en forma libre, ¿no? tal como establece la propia Constitución de Río Negro en el artículo 73. Uh -huh. Magdalena, para, para entender un poquito más la importancia ¿no? de que el Ministerio del Interior tome esta decisión, digo la acción de lesividad es... Digamos, pedir justamente que eh, se desconozca una propia decisión que tuvo el Estado en su momento, que fue en este caso autorizar esa venta. Sí, sí, es eh, revocar un acto administrativo Bien. que realizó eh, el, la propia Administración Nacional, solo que fue este, configurada durante el gobierno de Carlos Menem en el año 96, cuando se otorgaron autorizaciones de de compra eh, en área de fronteras a una sociedad que simulaba ser de capitales argentinos y eh, luego de, de, de, de, de, de conseguida dicha autorización, que se hizo en menos de 10 días, eh, se inscribió en el registro de propiedad de Río Negro ya con el nombre de Hidden Light, o sea, una sociedad extranjera. Uh -huh. eh, por lo tanto, para resumir, se pidió la autorización a nombre de una sociedad argentina que eh, en menos de dos meses se inscribe como una sociedad extranjera, por lo cual eso constituye fraude a toda la legislación argentina relacionada con la defensa de las áreas de frontera. Uh -huh. Uno por ahí se pregunta, sí, todo esto que estás comentando y que se sabe, ¿no? justamente cómo se adquirieron esas tierras, eh no puede servir también como para que, bueno, se tomen decisiones o incluso en las causas judiciales eh, se tenga en cuenta esto también, digo, ¿no?, eh, cómo se originó esa compra, eh, todos los tejes y manejes que, que hubo y ver si eso puede también, me, me corregirás vos, torcer la balanza un poco para... Eh, determinar de, de, de la redundancia de que, bueno, eh, hay algo que está mal en la adquisición de la tierra, en, en no permitir el acceso de, de, de los caminos. Digo, ¿cómo puede eh, confluir eh, esta decisión en las causas judiciales que están eh, abiertas? Bueno, yo soy bastante escéptica en que haya un, una modificación de, de la decisión que ya ha tomado el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de Eh, convalidar eh, las pretensiones de Joseph Levy, ¿no? Y, uh -huh. y de hecho este, ceder parte del, del patrimonio nacional este, a un capital británico eh, esa decisión ya está tomada se hizo en contra de, de los eh, elementales este, principios de razonabilidad y del debido proceso Eh, hay más de 10 sentencias favorables a los ciudadanos claro. en el expediente de distintos fueros, no solamente del de Superior Tribunal de Justicia anterior, eh, sino también de jueces de primera instancia, de la Cámara de Bariloche, y, y hay dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, que reconocen que se debe acceder al lago escondido por un camino eh, seguro y, y libre, para poder este, cumplir y garantizar la garantía, justamente, del artículo 73. Sin embargo, este, el Superior Tribunal de Justicia, que conoce porque, este, porque está agregado al expediente la, la denuncia que se hizo en su momento este, a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre la compra fraudulenta de las tierras, que proviene de otra denuncia previa de la Auditoría General de la Nación, que también intervino la, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA, que es en definitiva quien inicia la acción penal en contra de, de los funcionarios este, de Río Negro que autorizaron esa compra fraudulenta. Entre ellos estaba el escritura general de gobierno, por ejemplo, el jefe de Catastro, el y, y, y registro de la propiedad de inmuebles, y el hijo de Lewis, de, bueno, Todo eso lo conoce el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, está agregado al expediente. Sin embargo, por supuesto, sin absolutamente nada, ni se preocupó por ese pecado de origen que da como resultado la imposibilidad de acceder a un bien de dominio público como es el lago escondido y, y falla este, con, convalidando privilegios. ¿no? Otra vez, a, a de UIC le entrega, de hecho un lago que es de todos los argentinos para el uso del capital británico. Eso es de alta gravedad institucional y quizá esta resolución del, del Ministerio del Interior eh, deje en evidencia esa, ese accionar escandaloso del Superior Tribunal, ¿no? que a pesar de conocer el vicio de inmunidad en la compra de las tierras, le sigue dando la razón a Joseph Levy. Gracias. Eh, Magdalena, es inevitable entender de que más allá de que el Estado argentino reclame y que está muy bien, eh, es necesario entender que estamos hablando de territorio mapuche, este, que tampoco eh, se tuvo en cuenta el convenio, el convenio 169 de la consulta, previa libre informada, esto de entender de que también bueno, se está hablando de territorios de pueblos originarios ¿no? donde también están los NIEM, las fuerzas naturales, que es necesario que se, se entienda así también, Magdalena Sí, por supuesto, porque estamos hablando de, de territorio reclamado por comunidades indígenas en eh, el mismo en la misma zona donde donde este, hoy ocurren conflictos justamente por falta de del avance del reglamento territorial al que se ha negado sistemáticamente el gobierno de Río Negro. Y quizá en el caso del lago escondido se da un hecho, un hecho novedoso que es que ese camino que, se pretende, que pretendemos hacer abrir, que es el camino de Tahuifí, que sigue estando cerrado, eh, ya no con tranqueras, como era hasta hace unos años, sino ahora con un verdadero muro impensible sobre el camino afectado al uso público, construido eh, ese muro con cámaras de identificación de rostros, cámaras de vigilancia, escondidas en los árboles, que se monitorean directamente de distancia la al agua escondido. Eh, ese mismo muro se construyó en una época de pandemia, ¿no? cuando evidentemente no se podía transitar. Sin embargo, eh, todos los funcionarios que transitaban la Ruta 40 que iban de Bolsón a Barilocho, de Barilocho y el Bolsón veían que se estaba construyendo esa, ese, este, ese cerramiento con alambres de púa y, como decía, con cámaras de vigilancia y demás, y no se impidió que, que se construyera, ¿no? Como si cualquiera de nosotros pudiera cerrar una calle o un acceso público y, y lo pudiera hacer en forma impune, como lo hace Luis y sus este amigos o vínculos este vecinales que tiene allí en la zona. Eh, te decía que ese camino, el camino de Tacuefí, uh -huh. eh, está cerrado para todos nosotros. Eh, se abrió, se abrió, ustedes recordarán, uh -huh. hace unos años, cuando se desalojó la comunidad indígena este Calfú Parada, Parada Calfú, eh, uh -huh. Ese desalojo que, en el cual la propia gobernadora fue al frente del desalojo y, y que, por supuesto, después este, se jactaba de, del logro de haberlo desalojado en forma que eh, Ese camino de Tacuici que está cerrado a todos nosotros se abrió para que pase la policía, para que pase el fiscal y la propia gobernadora a desalojar a la comunidad indígena. Sí. Entonces, este, yo voy a seguir insistiendo y seguimos haciendo eh con mi equipo de trabajo en que eh, la compraventa de tierras en área de frontera sobre todo en la zona cordillerana y en toda la provincia eh, tiene íntima relación estos este sobre todo negocios o negociados con las tierras con este la falta de respuesta a los digamos, eh, de los pueblos indígenas en nuestra provincia es Bien. importante recalcar esto. Magdalena, consultarte también, eh, qué panorama se puede abrir, ¿no? a partir de aquí, eh, con esta decisión de que bueno sea en este caso el Ejecutivo que presente esto y que se sume a bueno todo el laburo que ustedes ya vienen haciendo hace años con las causas judiciales, ¿no? y con el recorrido, eh, no solo bueno ahora en la Corte Suprema digo, pero también pensar instancias a nivel internacional. sí, este, me gustaría que quede claro que está Esta nueva acción eh, se inicia, este, se inicia eh, por otra presentación que hicimos nosotros Bien. Eh, ante la, la PIA, la Procuradora de de Investigaciones Administrativas, eh, en, digamos, en, en consonancia con un trabajo muy, muy fuerte que se hizo desde los centros de acceso a la justicia que dirige Gabriela Cartinetti uh -huh. y los vecinos del lugar eh, que, lo, que han este, aportado información en forma constante eh, las organizaciones sociales, este, sindicales, políticas que nos vienen acompañando desde hace muchísimos años y tiene su antecedente, porque también hay que decirlo, en un pedido que hizo el ex el procurador del Tesoro, el doctor Balvin, durante la época de Macri, donde el doctor Balvin es que ocupa el lugar que hoy eh, que hoy ocupa este el doctor Zanini, en aquel momento él ya pedía que se inicie una acción de la ciudad, se recuperen esas tierras para el patrimonio nacional, Bien. porque habían sido adquiridas en fraude a la ley argentina. Sin embargo, obtuvo un rechazo por parte del ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, lo que le valió una denuncia penal que inició este Pino Solanas y el doctor este, eh, Alejandro eh, Olmos Gaona, eh, en aquel momento, y creo que también la inició este, Quique Viale, que es un reconocido ambientalista, bueno, esa denuncia penal justamente fue porque eh, para el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, era un dispendio jurisdiccional, este, es un, digamos, un, un, eh, una falta de... De, de tiempo y de recursos para él iniciar esta acción y por eso la rechazó. Mm. Eh, nosotros retomamos ese pedido al doctor Balvin eh, de la eh, de Fiscalía de Investigaciones Administrativas y esta vez eh, el Ministerio del de, de Interior eh, bueno, tomó esta decisión de iniciar la acción de visibilidad. Bien. Magdalena, gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro y bueno, estaremos por supuesto siguiendo de cerca eh cómo avanza esto y también cómo avanzan eh los los los recursos que se vayan presentando con las causas judiciales. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo, Un abrazo. hasta pronto. Magdalena Odarda charlando aquí con nosotras, bueno,